Mas samba moderno e o samba quadrado. ao Mas não essa porque ela está com marido do Y estamos recibiendo en este caso esta semana en viernes que pudimos combinar y concretar ese acuerdo nos dice que todavía no está escuchando Plinio. A La comunicación que nos confirme Plinio cuando pueda escuchar. Eh, por ahora no, eh, eh, estamos lo tenemos por interno por, por internet eh, llegando ya eh, casi a 20 minutos de las 12 eh, en este caso decíamos esta semana siendo viernes eh, para conversar con él ahora, estamos. ahora estás Plinio, buen día buen día Hernán, buen día Ángeles un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario y felicitaciones a todo el equipo de, de Radio Centenario por el cumpleaños 84 años no es poca cosa, mucha responsabilidad Yo sé que está con ustedes desde los 90 Pero ojalá quede más unos 94 años Y en un periodo breve, lo más breve posible Que ya no sea una radio, digamos, de oposición Pero sí una radio del pueblo Siempre del pueblo Esté donde esté que sea del pueblo Ya es del pueblo, pero sí, que sea del pueblo, no en oposición porque tendríamos un gobierno popular. Exactamente. Sería bueno, ¿eh? no estaría mal eso, que nos pusieran avisos y todo del Estado. Bueno, pero vaya, va a llegar un día. Así es. Eh, bueno, Plinio, gracias por ese saludo y eh, queremos ocuparnos de la actualidad brasileña. Por cierto, Ángeles, te comentaba... Eh, que venimos de anoche una movilización muy importante en Montevideo por Palestina y bueno, sigue siendo Lula materia de, de, de referencias internacionales por la, la postura planteada con, eh, con el gobierno de Israel pero nos proponías también, eh, y esto está vinculado, en principio hablar de lo que dejó la reunión esta cumbre del G20 que se hizo en Río días atrás, ¿verdad? Que Lula, Brasil quedó presidiendo el, el G20. Sí, Brasil con gran orgullo de presidir el G20. Que mm. es un orgullo totalmente tonto, porque en realidad el G20 no no no decide nada. Y esto es lo que hablábamos la semana pasada, y esto es lo que pasó esta semana. ¿no? La, hicieron una carta... protocolar donde se pide, no, a favor de, del bien contra el mal, sí. pero sin ninguna medida concreta y la única medida concreta que se que el gobierno brasileño pidió fue una posición en relación al genocidio en Gaza. Pero esto no se logró, ¿no? Y entonces todos los puntos a favor del, de la sustentabilidad No por una mejor coordinación de las políticas económicas, por la transición energética, todo este bla, bla, bla, hubo consenso. Pero no medidas concretas. Pero donde está la cosa caliente que es en Gaza, no hubo posibilidad de meter ninguna línea de para pedir una tregua inmediata y una contención del Estado de Israel que hace un genocidio televisionado para todo el mundo. Bien, eso dejó entonces como a nivel de G20 no tuvo otras otras derivaciones, otras consecuencias, digamos. Ninguna como previsto. No, entonces ¿cuál es la noticia? La noticia es que el G20 no sirve para nada. Esta es la noticia en realidad, ¿no? Es un es una es una cosa para para camuflar una coordinación, una, un espacio de diálogo que en realidad es absolutamente inocuo. Lo que, lo que para volver a Palestina, lo que muestra la importancia de las movilizaciones, porque claro. estos foros internacionales dan una demostración de falencia eh, política y de falencia moral. O sea que la, la, la iniciativa para que pase algo depende de, de, de, de, de, de mucho de... de que el pueblo se movimiente, ¿no? Esto se ya se nota un poco en Europa, ya se nota incluso en Estados Unidos, pero si el pueblo no está en la calle, si el pueblo no, no pide un mínimo de, de, de compostura moral, yo creo que esto va a pasar sin... no, va a continuar indefinidamente. Bien. Pasando a otro tema, eh, uno que continúa, que es la investigación de toda aquella conspiración de Bolsonaro... intentando, no se sabe si era un golpe de Estado o qué tipo de, de acción era la que planificaba, pero ahora esta novedad de que hay arrestados a tre, eh, tres empresarios es muy interesante, no es una cabeza loca de Bolsonaro solamente. No, no, esto fue una operación de la ultraderecha brasileña ¿no? Y, y cada vez queda más claro lo, lo que ya se sabía, pero hay evidencias y ya surgen las cosas. no eh, Nosotros estamos hablando aquí ya hace un tiempo de, de, de, de lo que yo llamo de cerco, no sé si esto sí, se entiende, sí. un cerco al bolsonarismo ¿no? y ya los golpistas. Y siempre dije, bueno, pero no se tocan los empresarios. Claro que es una presión. Eh, entonces esto finalmente llegó... Una, a tres empresarios, no, dos, dos empresarios de Brasilia y un otro empresario creo que de, de Goiás, que, que son empresarios que hicieron el financiamiento de la operación. o Son tres donde se sabe que hicieron. Pero importante notar no, que hay una presión para que la justicia llegue a los empresarios. Entonces la justicia tiene que caminar en esa dirección. Y agarró tres empresarios que yo creo que merecen la, la, el arresto, pero que son tres empresarios chiquitos. O sea, claro. de, el, la ley en Brasil es que siempre agarras el pescado chico, el pescado grande sale. Entonces mismo esto vale para los empresarios. Entonces hay un clamor, pero ¿y los grandes? Bueno, te doy grandes, pero te doy los chiquitos grandes. entonces, <risa> es, y, Pero este es importante para, para, para que entendamos un poco la movimentación de la política brasileña. Claro. Yo creo que el establishment hizo un acuerdo con los militares para que la institución no se involucre, pero que los militares entreguen a los bolsonaristas. Entonces ellos van a cortar en la piel los bolsonaristas, ¿eh? van a entregar a algunos empresarios... y, van a, y van, serán reincorporados, digamos así, eh, de pleno derecho en la estructura de poder. Yo creo que esta es la movimentación que se está haciendo. Bien, Plinio, otro elemento que nos planteabas tiene que ver con eh, que se ha sabido que Hamilton Mourao, que fue aquel alto militar que fue vice de Bolsonaro, ¿verdad?, ¿Había advertido a Estados Unidos sobre lo que fue esta, eh, esta eh, azonada o suerte de rebelión de, del 8 de enero del año pasado? ¿Se supo ahora? Sí, esta es otra noticia yo creo importante para que entendamos lo que pasa aquí en Brasil concreto. ¿no? Hamilton Morón es un general, cuatro estrellas, hijo del golpista Morón, que fue el hombre que deflagró de El, el golpe del 64, cuando sale con sus tanques de Ruiz de Fora en dirección al Río de Janeiro, no era un gorila total, y este es el hijo eh, ¿Qué es lo que yo creo que es interesante de esta noticia? Es una noticia que salió en el Foreign Policy y que fue noticiada por el Financial Times que este señor que que es que era vicepresidente de, de Bolsonaro, y que quedó marginalizado de las reuniones golpistas, no porque algunas fueron filmadas pero nunca está Mourão. Bueno, Mourão buscó el embajador brasileño, de, perdón, el embajador de Estados Unidos en Nueva York, y lo alertó sobre la, las tratativas de golpe. ¿Qué es lo que es interesante en esto? Es la complicidad del ejército brasileño de, como institución brasileña, Con los americanos no yo siempre he defendido la tesis que el ejército brasileño es una sucursal es una filial del ejército americano y esta conversa yo creo que da elementos concretos para demostrar esto o sea Mourão fue a los a los gringos para decir mire este tipo sí va a tratar una aventura y el golpe no pasó por varios motivos Pero yo creo que uno de los motivos determinantes fue el no claro. de Biden, el no de los americanos. Lo que no es ninguna, digamos, eh, alivio para nosotros, porque ahora Biden dice no, pero mañana puede decir sí, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo de lo que es capaz en Gaza. Uh -huh. Entonces, nunca fiarse en los americanos. Así como en Palestina tenemos que fi fiarnos en nosotros mismos. Pero es interesante para demostrar este elemento Y para mostrar una u otra cosa internamente, ¿no? Yo yo estoy oliendo ¿no? Uh -huh. Estoy sintiendo que el establishment hizo un acuerdo con los militares, ¿no? Uh -huh. Con la institución militar. Ya hablamos de eso aquí hoy día, pero quiero insistir. O sea, uh -huh. los militares como institución no serán tocadas, no se toca nada, deja todo de pie, pero usted me entreguen los bolsonaristas. Claro. Es una cosa importante para el sistema, sacar a Bolsonaro, y en cierto sentido importante para la institución militar, que Bolsonaro dejó el despelote en todos los lugares, y también en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Entonces, la la, la, la marginalización de los bolsonaristas permitiría a las Fuerzas Armadas rescatar un mínimo de estructura jerárquica sin la cual las Fuerzas Armadas realmente quedan extremadamente peligrosas para todos, claro. incluso para ellos. Ahora, un, un apunte antes de ir al, a lo último, vinculado a Bolsonaro también, en esto de proceso de detenciones, algunos militares han sido detenidos, ¿no, Priño? Algunos coroneles tenemos entendido. Sí, no llegaron a ser detenidos, pero, mm. ah, sí, sí, algunos coroneles sí fueron detenidos. Uh -huh. Los generales todavía no, No, claro. pero fue ...a la policía federal para prestar un, un testigo. Uh -huh. Todos quedaron calladitos, no dijeron nada. Pero yo creo que eh, la, la justicia brasileña es muy politizada. Y yo creo que la decisión es una intuición ¿eh? de, de prender los, los bolsonaristas, incluso los generales, yo creo que ya está tomada. Este es un proceso uh -huh. que va a caminar... Pero mi impresión es que este acuerdo ya está hecho y que van a entregar los bolsonaristas, Augusto Heleno, Praga eh, que son los mayores, ¿no? Claro. Porque es importante incluso para resgatar la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Eh, al final se hizo la manifestación que convocó Bolsonaro y tuvo respuesta, tuvo respaldo, digamos. tuvo un respaldo, Ángeles, muy, muy fuerte, ¿no? Nosotros tenemos que siempre ver la, la, la, la situación concreta para poder sacar las la conclusiones, ¿no? El, el, la manifestación de Bolsonaro fue una demostración de fuerza, fueron alrededor, digamos, de, de 200.000 personas, que mucha gente, claro que hubo un esfuerzo, no solo de San Pablo, de Río, de Bucatán, de Paraná, de, de Minas Gerais, de todo el interior de Sao Paulo, pero el hecho es que él llenó la avenida paulista las claro. ¿no? la listas dicen que fueron 750 mil, pero no es verdad no los los, los eh, claro. académicos de la USP que están especializados en estos calculan en 185 mil pero yo sé que es muy difícil meter 185 mil sí. en en la avenida paulista bueno, además demostró fuerza con los parlamentarios decenas de parlamentarios gobernadores, incluso el gobernador de San paulo y el alcalde de San Pablo entonces, él demostró fuerza ¿qué es, qué es lo que dijo Bolsonaro? ¿No? Bolsonaro es un de, en Brasil hay una expresión que es cara de pau, que es una cara de palo. o sea, es un Cara, bueno, cara Nosotros en español decimos de rostro de piedra, cara de rostro piedra. Pidió una amnistía a los golpistas, o sea, una amnistía al mismo. ¿no? Sí. La primera vez que pide amnistía es que ahora que la prisión se, se aproxima de él. ¿no? Bueno, eh, ¿y cuál fue el tono que es interesante ver? no? El tono de los discursos. Hubo un académico que hizo un análisis. ¿cuáles son, eran las palabras más habladas en los discursos? y las palabras eran expresidente, Bolsonaro Dios no entonces eran estas entonces lo que se notó es que Bolsonaro es un, una especie de un giro religioso como fue abandonado por los militares yo creo que él dice bueno ahora yo me agarro a la iglesia neopentecostal porque quien llamó y organizó todo y quien era el que daba el orden era un obispo de la iglesia pentecostal llamado Mala Falla, que es una lideranza de extrema derecha aquí en Brasil. Y todos los discursos ¿no? ya no hablaban de golpe, ya no hablaban de intervención militar, pero ahora sí de intervención divina. Entonces eh, el Partido Liberal se está transformando en un partido, digamos así, religioso, ¿no? Bueno, eh, por fin, sobre esto, Lula, ¿cuál fue la reacción? Una reacción muy interesante de Lula, porque el PT como un todo dijo, no, no había tanta gente, lo que no es verdad, había mucha gente, mi hija fue por la vencida, ahí a, a mirar, porque mm -hmm. vivimos cercanos ahí de, de avenida Paulista, y volvió muy impresionada, dijo, mira, había mucha gente, mucha... mucha gente mayor, mucha gente de clase media, pero también mucha gente del pueblo que venían convocados por las iglesias. Lula claro. ¿no? reconoció la, la fuerza de Bolsonaro. Y esto yo creo que es porque a Lula es importante que Bolsonaro siempre aparezca como un fantasma, porque él vive, hay una simbiosis política muy perversa entre Bolsonaro y Lula. porque uno de, bien, depende del otro, ¿no? no, no, uno no existe sin el otro. Entonces es interesante la, la iniciativa y el faro político que tiene Lula de reconocer la fuerza, porque esto es lo que le da a él moral para hacer la contrafuerza a Bolsonaro. Si Bolsonaro se esvacía totalmente, bueno, esto es un peligro. Y por fin, ¿cuál es el saldo que yo creo que es importante mencionar? Es el saldo que la ultraderecha continúa en ofensiva política ideológica con capacidad de movilización fuerte, mucho superior al digamos centro democrático y infinitamente superior a la izquierda contra el norte. Bien, Plinio, un último apunte sobre esto también. se está Se habla de convocar como a un acto callejero también en defensa de la democracia o algo así, puede ser. No, al contrario, uh -huh. toda la, la movilización es en la superestructura política. Uh -huh. En realidad, la LUL del PT tiene miedo de medir fuerzas con Bolsonaro en las calles porque la verdad es que no tienen fuerza en el momento para medir fuerza con Bolsonaro. Entonces, ahora la idea es, las instituciones... tienen capacidad de prender Bolsonaro con esta manifestación inmensa que él hizo o no y eso es lo que yo creo que nosotros vamos a conversar en las próximas semanas bien, bien. Bien. Bueno, estamos llegando al mediodía con Sol aquí en, en nuestro país un abrazo como siempre Plinio, gracias por estar este viernes el saludo a la familia y a los compañeros de Contrapoder.net como siempre Muchas gracias, Edna. Eh, saludos, Ángeles. Saludos a todos los oyentes. Sobre todo, una longa vida. Con mucha felicidad a Radio Centenario. Gracias, Plinio. Un abrazo, abrazo grande. Chau, chau.